Meccan etapa 31. Tres días después de su muerte, su esposa, Kadija, que Dios esté complacido con ella, murió, por lo que la tristeza del profeta se intensificó por sus partes y fue llamado el año de la tristeza.